Hola, hola, damos comienzo a La Otra Oreja, número 481. Eh, ¿cómo es? Ya pasamos los 10 años. Exactamente, un programa lleno de subversiones sonoras, eh, un programa de radio... Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Bueno, iba a decir que era un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otrooreja.gmail.com En el Facebook somos La Otra Oreja Y estamos emitiendo desde Rayo de la Azotea eh, ¿Con quién hacemos este programa? Yo soy Lara Sí, Lara, pero ¿con quién hacemos este programa? En la Operación Pablo Guso. Perfectamente, en la locución está Liliana Daunes Y Quique Pesoa y, y Lara también ¿no? Hola, Edu Hola, Lara. ¿Con quién estás ahí? Hola, abuelo. Hola, pero ¿quién sos vos? Yo, Ah, bien, bien. Bueno, este, estamos todos, ¿verdad? Te quiero, abuelo. Te quiero. Sí, yo también te quiero, Río y seguramente mañana nos vamos a ver en Buenos Aires porque pasado mañana empieza es la marcha de la resistencia y ahí sí, estaremos eso es. eh, bien y estaremos junto con Liliana Daunes en los micrófonos, así que bueno, este, un lujo, un lujo y un calor pero allá estaremos en Buenos Aires, en la marcha de la resistencia. Eh, bueno, y, y este programa es un, es un programa generalmente muy, muy intenso. Eh, se viene el, el Festiplan, el, el, bueno, estaba el spot antes de comenzar el programa un festival de música independiente de Mar del Plata y vamos a recorrer eh, varias bandas de acá. Pero antes, empezamos el programa con una tristeza. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta Un despido corriente era la obra teatral que dirigió y actuó mi papá, Gregorio Nachman. El secuestro y asesinato de un obrero de la Peugeot era el tema. Se daba en las villas, en los teatros, en festivales internacionales, en la cárcel y en algunos sindicatos no burocratizados. En Luz y Fuerza de Mar del Plata fue la función donde conocimos... ...a Vicente Citolema. Mi viejo lo conocía porque era escritor. Lo que no sabíamos... ...es que también era abogado. Venía de rescatar de la cárcel de Trelew... ...A Agustín Tosco. Lo volví a ver algunas veces... ...por derechos humanos... ...en la Universidad de las Madres... ...por el zapatismo... ...y por un encuentro hace pocos años... ...en Mar del Plata... ...el mismo sindicato de Luz y Fuerza... Una vez, en medio de un debate muy debatido, con las palabras lentas, como hablábamos nosotros, en voz muy bajita, como no hablábamos nunca, me preguntó muy seriamente, ¿no sabés cómo salió Racine? Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana,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 Vicente Lema, otro imprescindible que nos falta. Vicente, hasta la victoria siempre. La otra oreja, marplatense. Y en este festival de la música independiente de Mar del Plata... Empezamos a escuchar a Vero Rosas, una música que, que, es, que estuvo acá en el programa, ¿no? Impertinencia en el sentir. Vero Rosas, por la otra oreja. No, no conoce el tiempo. Seguimos recorriendo algunos de los, de los intérpretes que estarán presentes este sábado y domingo aquí en Mar del Plata. Mundano, por Candor, en la otra oreja. Vamos presentando algunos de los grupos que estará en el festival aquí en Mar del Plata. Besos amargos por lunáticos. Si se unieran nuestros latidos al amanecer. Del planeta Tierra, si nuestros pulsos se fundieran la manera harían temblar, escapamos de las leyes tantas veces. Y esquivamos la la escena cada tanto Y el recuerdo <imitra> rec llegó de los besos amargos Y el hast mi boca me pasa escuchando a Lunáticos este grupo que suena bastante bien la noche de ayer por Lunáticos en la otra oreja en este desorden tan organizado el rompecabezas de la noche de ayer desapareció y los cristales reflejaban tu cuerpo Y hora el techo de tu cuarto Caricias a un corazón inalterable Relámpagos y solo en tu cielo Seduce fantasías que el día arrancó de y no esperabas terminar así. Del cielo que suele aparecer cuando el sol termina su labor y la La oreja Mar Platense. Eh, Podemos escuchar el spot del festival que va a realizarse en Mar del Plata ahora. 9 y 10 de diciembre se viene Mar del Plan el primer mega festival de música independiente. Pileta, camping, 17 bandas. Cinco DJs, más de 100 artistas en escena. 9 y 10 de diciembre, fin de semana largo. En Pueblo Pampa, ruta 226, kilómetro 14, Mar del Plata. Reserva tu entrada en Art Ticket o con tu banda amiga. Mar del Plata. música en movimiento? movimiento. Ahí estaba y agradecemos a DJ Jimé, A Jimé que nos... Eh, Eh, mando estas músicas para promocionar también este encuentro de músicos independientes Donde también va a estar la Willington Pero la Willington hoy no la vamos a pasar, ¿no? La Wellington suena frecuentemente en este programa y en esta radio Así que eh, vamos a ir a escuchar otro tema El grupo Esteban Quito del desentimiento desentendimiento dije no sí Ya nos conocemos si no hay nada en que concordemos, pero ¿qué es que hace pensar tal vez? oportunidad no creo en la casualidad si la veo la puedo evitar el momento se extingue toda oportunidad no creo en la casualidad si la veo la puedo evitar todo por hacer no cabe la opción de retroceder que es lo que te hace pensar tal vez que sería distinto esta vez si ya nos conocemos y no hay nada en que concordemos pero que es lo que te hace pensar tal vez que podría funcionar esta vez no existe pegamento para que lo que te hace pensar tal vez que sería esta vez si ya nos conocemos y no hay nada en que concordemos ce se face să-ți părți? Ce poate funcționa de data asta? Nu no există peisaj pentru a da înțeles între ei doi. cerrando este set del festival un adelantamiento del, del festival escuchamos tal desentendimiento de este banquito y ahora volvemos a candor este instrumental videojuegos por la otra oreja Escuchando desde la otra oreja. Y recibimos mensajes de Isa de La Plata este, que, que bueno, que nos vamos a ver el juez en la Plaza de Mayo. Eh, Mariano Popeye que, eh, que vuelve a escuchar el programa y dice que buen programa para escuchar en moto. Y, bueno, Raúl González, el bibliotecario desde el Buenos Aires. Eh, María Fernanda Molina desde, desde Cali, es, ¿no? que me manda eh, saludos, que está escuchando. Andy, eh, que nos vamos a ver en la Plaza de Mayo. Susana Gas desde algún lugar de Colombia. Eh, María Sabeli... Eh, Jiménez, por supuesto, eh, Rocío de Guanajuato, está Nora Saldúa, también nos vamos a ver en la Plaza de Mayo, Susan de Uruguay, eh, Pablo Martínez, que me manda un mensaje que después lo escucharé, eh, Santiago, el electricista de acá, está Carmen Capdevila, por supuesto, desde Neuquén, eh, Estrella, desde desde algún lugar de México, también escuchando la otra oreja Alejandro Rodríguez, este músico, eh, Graciela la enfermera, eh, bueno, hay muchos oyentes, hemos pasado a algunos, a algunos de los oyentes, por supuesto, que está escuchando eh, Guillermo, desde acá, desde Mar del Plata, y también eh, Marisa y Norita. Cortinias y Mirta Baravalle, las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que están que vamos, nos vamos a ver, a pesar del calor, nos vamos a cuidar y vamos a tener sombra, con sombrillo, con gacebo, lo que sea. Hay mucha agua en Buenos Aires que hace muchísimo calor en la marcha de la resistencia. ¿Cómo decís, Río? puedes poner un poquito de música? Bueno, listo, lo dijo Río Estás escuchando Desde la Otra Oreja La Otra Oreja Argenta Y seguimos recorriendo aquel estudio que hicimos sobre músicas relativas al Che Guevara Y, y vamos a escuchar a Charlie García, donde hace mención al Che Guevara en Rap del Exilio. Charlie García. Ahí estamos. Vale bailar, ¿eh? ¡Vamos! Charlie García, Rap del Exilio o por la otra hija de amor en Paraguay, una flor que se quemó mal. No acabé decir que sí. Este se sacó el me dejo a mí. Whoa. yo futuro partido conime con lojo yo tenía tres libros y una foto del che ahora tengo mil años y muy poco que hacer Escuchamos a darás mil hijos. Una vez oí tu voz. Viéndome a los ojos digo, oh extraño, ¿vos sabés quién soy? Contra el tiempo, solo cuentan las horas. memoria și un inquieto cando Una vez soi tu voz se forzando clara entre mi sueño cancioncita de este amor nana tu sei de pasión e le un día que se cuanto fue cierto E el tu nombre yo me puse a cantar night, night, night, night. Na, na, na, na, na. Recordar al despertar que esta historia se escribió mil veces Nunca es triste la verdad todo cuento merece un final Contra el tiempo, Siempre está la memoria Y esas voces que nunca hay que olvidar the También hace mención al Che Guevara, a pesar de la censura en ese momento, en donde Morris nos canta Nocturno de Princesa por el Che, en la otra oreja. Aquí estoy ahora esperando a nadie, esperando a nada una coca-cola la roca y helado y en el aire suenan miles de palabras pero destruirían todas las palabras te sumergiría y te ahogaría y en una mirada me comprenderías son tonterías y aquí estoy ahora en el vip de princesa y en aquella mesa hay varias duquesas. Una oh, rubia inglesa come su hamburguesa En la barra un tío toma su cerveza La música negra por los altavoces Y los camareros que tú ya conoces Y escribo y describo Lo que voy mirando Los Beatles ya viejos Gente, flores de plástico, un disco fantástico, La cula que mira, aici con iah Che Guevara, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, te gira, gira, por la ventana casi Duro, aluminio Árabes, franceses Dios, que parecen? piso o burgueses Un mundo borracho ¿Qué va haciendo ese? ¿Qué va haciendo ese? ¿Qué va haciendo ese? ¿Qué va haciendo ese? ¿Qué va haciendo ese? ¿Qué va haciendo ese? Y aquí estoy ahora Esperando, esperando Y una Coca-Cola Tan roca llenada Y en el aire suenan miles de palabras Pero destruiría todas las palabras Te sumergiría y te ahogaría Y en una mirada me comprendería Oh, oh, oh, oh son tonterías Estás escuchando... Desde la otra oreja, la otra oreja argenta. Y terminando este ciclo de de tantas canciones que hicimos en en muchos programas anteriores referidos al Che Guevara, incluso algunos con la letra del Che Guevara, ¿no? Eh, bueno, vamos a al terminar con la 25 que nos nombra una frase emblemática del Che, ¿no? Escuchamos a la 25 hasta la victoria. Hoy me levanto pensando que algo y si lo que quise ser lo fui. Es que me siento cansado y pienso cuánto más me queda por vivir. Todo lo que hago lo hice y lo que quise ser no fui. Creo pensar que por ser defraudado y bajaré los brazos. Porque ya no creo en la gente. Siempre camino enfrustado por eso que hago y los que dicen que sí que el camino es más largo y sí, sé que el de verte Cuando la luz de los me sigue los pasos pararé al cortado Aunque la voz del camino de lejos me grite, sí. De las desafiar el destino, vos lo que sos mi preso de, de lo que si todo lo que hice lo hago, seguiré siendo lo que soy, como en Argentino, manija de rock, fútbol Cambiamos a España, vamos a escuchar a Albert Pla, este rebelde de la península histérica, que nos canta una canción sobre un trans. Manolo era todo un macho de pelo en pecho. Pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se aceitó y se depiló. Y ahora Manolo es toda una mujer desde que va. Por el lado de la vida más salvaje, sí, Manoli. Por el lado más salvaje de la vida. copicha rivertine y sin manías sus amantes mantenían su piso de estudiante pero eso sí era muy decente. Sus clientes eran ricos finos y elegantes y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida sí natalia por el lado más bestia de la vida alvarplá por el lado más bestia de la vida una canción de los trans en España cuando aún no existía esa identidad, ¿no? Albert Pla, el lado más bestia de la vida. Ay, el camellito, nunca dio nada, ni un toque por aquí, ni un toque por allá. Si te quiere flipar, hay que pagar Y es que en esta ciudad ya no hay nadie que nos diga Hey amigo, te viene a dar una vuelta conmigo, eh Jaimito Fue del pueblo, hoy a comerme el mundo, era un poquito palurdo, campechano y aburrido. Y si ahora lo hubieras en la discoteca, que marcha lleva venga, venga, venga, bailando por el lado más bestia, así Laurelio, por la pista más bestia de la vida. Por hora iba muy depresa. Cuando más llega se ponía, más a gusto se sentía. Acabo con ella un ataque cardíaco y su mejor amiga ya me lo decía, es que María iba por el lado más bestia de la vida, Si sí, sus amigas le decían. vas por el lado más bestia de la vida. Y... Le, le, le, le, le, le, le.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 Eh, no hay otra manera de decirlo, sí, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Está bien, Presentamos una versión de Hasta Siempre y pues, listo. Listo. Bueno, presentamos una versión de Hasta Siempre. Aquí los chicos mandan. Eh, agradecemos a Pablo Guso, sobre todo en la operación técnica, Mariano Popeye, que nos eh, dice. Eh, Bueno, dice que la península histérica, la, bueno, perdió España, así que quedó afuera, así que, bueno. Y que el tema de recién es de Lou Reed. Lo hicieron los dos, Lou Reed y Albert Pla. Y escuchamos una versión de Hasta Siempre de un grupo ruso que nos falta un traductor.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 Revolucionario que conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario, aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante che Guevara.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 que La otra oreja